Convocamos a Pablo Pérez Ibarguren, que es parte del, eh, del bloque de concejales de la oposición. Para que nos cuente, eh, ¿qué les pareció a ustedes como bloque el discurso? Pero sobre todo, este, según ustedes, ¿a dónde apuntaba con esto de recibir o de este, conocerse ahora que Santa Rosa está en terapia? Buen día, Pablo, ¿cómo andás? Sí, buen día. Eh, sí, ayer escuchamos el discurso atentamente. Eh, lo que vemos es que el intendente en estos dos meses que ha estado a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal ha tenido una dosis de realidad, ya ha visto, ha tomado conocimiento del estado de la ciudad de Santa Rosa. Eh, sabemos nosotros, porque por en lo particular yo que vengo de la gestión anterior, que es una realidad, eh, lo que él ha descrito, digamos, es una realidad. Eh, Santa Rosa, como él dice, se encuentra en terapia. Lo que él no, no conoció en su momento es que cuando nosotros la recibimos a la municipalidad, la recibimos en terapia intensiva, y durante la gestión anterior pudimos sacarla de terapia intensiva y que él la reciba en terapia. Él se va a tener que ocupar eh, en estos cuatro años de pasar la sala común y el próximo intendente, sea él u otro, ya que empiece con tratamientos ambulatorios y así poder llevar a Santa Rosa el estado de salud que necesita para todos los vecinos y vecinas de la ciudad. Eh, una posición, según la de ustedes, que recibieron una, una municipalidad casi devastada, intentaron hacer lo que pudieron hacer, pero ¿qué te parece que puede llegar a ser este intendente después de lo que escuchaste, más allá de los posicionamientos políticos? Según vos o según ustedes, ¿todo lo que dijo se puede llevar este, adelante estando como está la municipalidad? Eh, de, con los propios recursos de la municipalidad entendemos que va a ser difícil, pero ya hemos visto en estos primeros dos meses de gestión que va a recibir un, un acompañamiento mucho mayor por parte del gobierno provincial que del que recibimos en la gestión anterior. Esto resulta evidente, ha recibido 21 millones y medio de anticipo de coparticipación para el pago de, de la suma fija, otro tanto para el pago de sueldos. Por ejemplo, él anunció los arreglos de los baños de la terminal, lo cual nos, nos hace sentir es un uso muy, eh, muy necesario, pero lo que me quiero decir es que estos arreglos se van a hacer con 500 mil pesos que envió el gobierno de la provincia para la municipalidad. Digamos, todas las grandes obras que él anuncia y que las viene anunciando desde el 10 de diciembre son eh, obras que va a realizar la provincia en la ciudad. Se limitó a hablar de las obras y eh, de los logros realizados con eh, recursos propios, que fue arreglar una parte del alambrado del cementerio parque, que aquí quiero recordar. ...que ese sector de la ciudad era un basural... ...había miles y miles de metros cúbicos de basura... ...recordemos la tita Merely Balvin... ...eso llevó mucho tiempo eh, a través de la realización... ...del centro de transferencia, eh, la limpieza de ese lugar... ...y hoy se puede continuar con estos arreglos... ...como bien ha hecho él en tema de los alambrados... ...gracias a los pasos previos de que hicieron el lugar... Eh, ...dejar de ser un basurero y pasar a ser una calle... ...como corresponde. Eh, otra de las cuestiones que él... Eh, eh, refiere el tema de, de hacer con recursos propios, el tema del asfalto, este plan municipal de asfalto, eh, lo cual eh, nos parece bien que se realicen este tipo de planes, lo que él omitió decir es que hizo a partir del 1 de febrero un aumento del 40% sobre la tasa de asfalto a todos los vecinos y vecinas de la ciudad, o sea que evidentemente va a haber una gran, tendrá que haber una gran colaboración por parte de los vecinos afrontando este gran aumento en las tasas y servicios municipales, en el marco de, un, eh, de una declaración de emergencia económica para llevar adelante esta empresa. Eh, la, eh, tiene dos plantas de asfalto, eh, ha podido calibrar y poner en funcionamiento la planta nueva, lo cual celebramos, y la vieja que había sufrido eh, un incidente que se había prendido fuego, bueno, no la pudimos reparar nosotros en la gestión anterior. Con relación a... El plan director, otra de los cuestionamientos que él ha realizado, eh, esto depende mucho del Gobierno Nacional porque la licitación para llevar a cabo este plan director la maneja un organismo nacional, el ENOSA, él tiene contactos directos con el Gobierno Nacional, o sea que él podría realizar gestiones para que este plan director se concrete. Eh, ha sido una deuda de la gestión anterior, no lo pudo podido concretar, eso es cierto. Pero también debo recordar que en el marco de la terapia intensiva que recibimos nosotros en la municipalidad, recibimos la municipalidad con un plan director del año 80, el cual ni siquiera había sido llevado adelante las obras que se planificaban. ¿Vos como exfuncionario es estás preocupado si llegan a hacer una o avanzar en una denuncia como planteó el intendente en el, en el discurso? No, no, no estamos preocupados porque todo lo que hemos trabajado en la gestión anterior lo hemos hecho con el compromiso y con la seriedad que los cargos ameritan. Eh, también hablando de ese tema que me, referen, que me referenciaste, le hizo una mención al tema de, de los artesanos y situaciones de violencia en la, en, en la plaza con funcionarios, en los cuales yo estuve en la plaza como funcionario a cargo de los espacios públicos, y acá quiero hacer una aclaración muy importante. Eh, que es que, digamos, en mi función anterior como funcionario a cargo de lo que es la vía pública, eh, mi función como funcionario era hacer una, respetar una normativa. Y había una resolución del Intendente que establecía que la feria debía realizarse en las vías. Y en el marco de hacer cumplir esa normativa, que se actuó en consecuencia labrando las actas de infracción. Eh, situación que, evidentemente, este Intendente no... no No va a continuar, no en relación a la plaza, sino en el cumplimiento de las normativas, porque él anunció eh, con el tema de los vehículos en depósito que va a ser una condonación de deuda eh, para las, aquellas infracciones de tránsito para que todos puedan ir a retirar sus vehículos. Esto la verdad que yo tengo que manifestar mi desacuerdo en lo personal, porque aquellas personas que han cometido infracciones en el manejo de, del automotor y sobre todo si están secuestrados los vehículos porque son infracciones graves como alcoholemia, cruces de semáforos en rojo, exceso de velocidad en zonas como pueden ser escuelas, salidas de escuelas, y si la, este intendente le va a devolver los vehículos para que vuelvan a manejar a personas que han cometido ese tipo de infracciones, la verdad que lo vemos como algo muy grave también pidió un poco de acompañamiento de todos los bloques, ¿qué van a hacer la oposición en este año que comienza, en la actividad que comienzan ahora con comisiones y también con las sesiones? ¿Va a acompañar alguno de los proyectos o van a tener siempre esa mirada este, más de rechazar lo que venga del Ejecutivo Municipal? No, nosotros hemos demostrado que hemos acompañado todos los proyectos que consideramos que son beneficiosos para la ciudad, hemos votado todas las emergencias, eh, hemos... Eh, eh, propuesto el tema de la ley Micaela que también fue, fue propuesto a su vez por el bloque del FEDJUPA y lo hemos sacado de manera conjunta y celebramos que el intendente haya anunciado que a partir del 7 de marzo comenzarán las capacitaciones, eh, así que seguramente nos va a encontrar eh, a la par en los proyectos que sean beneficiosos para la ciudad y con miradas críticas y para, dando nuestra postura en aquellos proyectos o cuestiones que nosotros eh, consideramos que tengamos que hacerle una mirada diferente. Así como él nos pide el acompañamiento, también nosotros esperamos que desde el oficialismo, cuando nosotros tengamos alguna mirada crítica, alguna modificación, algún proyecto que sea beneficioso para la ciudad, podamos ponernos de acuerdo en conjunto, como hemos venido realizando, para poder sacar un proyecto acordado, si bien no sea e textualmente que venga del Departamento Ejecutivo, poder darle también nuestro punto de vista, que también somos representantes de una parte de la población de la ciudad. Gracias Pablo, muchas gracias.